HTML es el lenguaje con el que está construida la internet entera, pero HTML no es un lenguaje de programación como muchos creen, es un lenguaje para modelar documentos, entonces con HTML podemos crear páginas web, darles estructura y contenido.